Bueno, en, esta, en este momento del año,、eh, solo d e s e a r l e s felicidades en estas fiestas, que podamos seguir compartiendo buenos momentos durante el año 2012. Aprovecho a, para decirles a todos los colegas docentes、eh, muchas gracias por el acompañamiento que recibimos durante el año 2011 y espero. Eh, que podamos seguir trabajando codo a codo por una mejor educación para todas y todas durante el año que viene. Bueno, nosotros ya comenzamos, ya estamos organizando la agenda para el 2012. Comenzamos en, fe, en febrero con un dispositivo de, de capacitación para todos los niveles y modalidades que se organizó en, con dos formatos: cursos este, en, en horario de servicio para todos los docentes y.、Eh, Asistencias técnicas, en estos momentos nos encontramos trabajando con el equipo de supervisores del distrito en la organización de las,、eh, las temáticas que, que vamos a abordar en las instancias de asistencias técnicas a las instituciones educativas. O sea que ya comenzamos durante la primera semana de febrero con este. Una fuerte capacitación para todos los,、eh, y todas las docentes. Muchísimas gracias y feliz 2012. Lo mismo para todos ustedes y bueno, un saludo para toda la gente de la radio.